ganó Atenas de Córdoba como local, 97-85, alcanza la línea de Quilmes y de Argentino de Junín, este jugará con ambos, de local y de visitantes, habrá una definición ahí, entre ellos mismos hablamos con el técnico de, de Atenas de Córdoba, el ex romántico Osvaldo Ardu. ¿Cómo te va, profe? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabián, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, no, gracias a ustedes hay un poco complicado, tenés un almuerzo, tenés reuniones, está está está complicado, estamos movido el tema. Sí, sí, sí, nada, sí. nada no, no, más que todo eh, por ahí estamos poco acá y este teníamos almuerzo familiar con, con la madre, digamos, con mi mamá, así que va, bueno, estamos estamos en eso. Bueno, un saludo muy grande a la mamá entonces. Este, turco bueno, Contanos cómo, cómo, cómo fue la transformación del partido con Peñarol o qué te dejó el partido con Peñarol. ¿En qué laburaste o en qué laburaron, en qué cambiaron para este partido con, con Libertad, donde, bueno, dominaron el juego, tuvieron tuvieron este cómodos varios pasajes del partido en cuanto al marcador y, a, y también al juego? No, creo que... Eh hay muy, muy poco tiempo para, para por ahí para entrenar o cambiar cosas, creo que lo que hablamos con los jugadores que nosotros eh, al partido con Piñarol eh Maya, que entramos bien en el segundo cuarto, tuvimos eh, eh, no lo dieron, por ahí resultó la rotación y el equipo como como que, que se cayó a sí. nivel de intensidad y eso bueno, no, no nos puede pasar y ya habíamos hablado lo importante que era el partido contra Libertad empezar más duro sobre todo en la parte defensiva que es lo que, lo que le ha costado al equipo durante todo el año, digamos y bueno, se mejoró en eso y, y adelante eh, las cosas salieron un poco mejor más fluida porque cuando el equipo, por ejemplo, nosotros contra Libertad eh, habíamos hablado de, de, de no correr lo digamos de retener la pelota y, y hicimos muchos goles de contraataque gracias a la defensa así bueno, se nos dio eso y, y hemos lamentado Oh, estoy lamentando profundamente el partido de Peñarol, porque por más que jugamos mal, se podría haber ganado. Claro, era era, era un puntazo porque te ponía más cerca de ese lote y, y lo traía Peñarol más al fondo, ¿no? Y ahora es como que está un poco más despegado, a pesar de que tan solo son dos partidos, hoy cuesta mucho ganar un juego, ¿no? Sí, sí, aparte con Peñarol había ventaja, o sea, Atene había ganado allá, o sea que Eh, que nosotros ganando acá teníamos ventaja digamos, la tabla no, no pasa así con Argentino y contra Quilme que hay que ver la diferencia de goles son 8 puntos contra Quilme 13 contra Argentino entonces está está complicada la situación empatando en las la mismas ubicaciones, o sea que tenemos que ganar más que el resto Está muy bien. ¿Cuánto puede marcar eh, Turco la próxima gira no de Atenas con respecto al futuro? Sí, creo que mucho, tenemos dos partidos eh, digamos eh, parejo accesible, se puede llamar de alguna forma, pero son los mismos candidatos que están jugando por nosotros por la parte baja de la tabla, o sea que van a ser como prácticamente finales y, y nosotros visitantes eh, pero bueno yo sinceramente lo veo mucho mejor al equipo por ahí tenemos altibasco, pero el equipo está bien tenemos que suplir la gran baja de, de, de Maxi Astani, que el, el jugador que no manejaba no, no maneja el ritmo del partido, que, que le daba la pelota realmente, que quedaría muy bueno. Eh, creo que el chico Bara le tiene muchísimas condiciones, pero es un chico juganil, así que bueno, ponerle re, semejante responsabilidad en esta situación de Atena, creo que no va a ser fácil para él, pero tenemos la confianza porque la verdad que es eh, un muy buen jugador. ¿Y cómo está el equipo de la cabeza lo pregunto más que nada porque de los tres que están abajo era el equipo que no se veía en esta en esta parte de la temporada tan tan mal no en el sentido de estar con esta presión de tener que evitar el play out cuando el objetivo cuando se armó era otro sí creo que el equipo es consciente de lo que, de lo que estamos jugando estamos entregando para, para eso eh, están todos digamos eh, abocado a tratar de mejorar y Y bueno, una situación complicada, no solamente para los jugadores, sino para también el cuerpo técnico, y más complicado para los dirigentes, porque creo que eh, Atena, fundamentalmente, dirigencia a nivel de, de, de trabajo, de seguridad, de cumplimiento, eh, el club es 100%, y no merece estar en la situación que está. Ese también es un problema, porque los dirigentes están en todos los detalles, en lo que le hace falta el plantel, en lo que le hace falta el cuerpo técnico, en lo que se puede hacer para mejorar, y Y lamentablemente creo que, que, que el equipo no, no no ha respondido por la expectativa que tenía en él. Está muy bien. ¿Y, y qué aportó la llegada de, de, de Williams no este eh, en, en los dos partidos que que, vos, que, que jugó el extranjero nuevo? Que, ¿Cómo lo viste en el primero? ¿Cómo lo viste en el segundo? Porque ahí vimos en el televisado que había... ¿Algún reclamo de parte de la gente para que pongan ahí un, un pivón en un momento del juego cuando Tintorelli estaba dominando un poquito más la zona de la pintura? ¿Qué cambió del primero al segundo de los partidos? No, yo lo que eh, y si por ahí hay cosas que yo tácticamente se las explico al plantel para que ayer se lo expliqué en una charla técnica que también tienen que saber detectar por momento lo que quiere el entrenador nosotros jugamos sin este interno, con San Martín de Corrientes, eh, y Moore, digamos, lo pusimos a defender un interno y atacarlo de frente, y el tipo lo hizo bárbaro, se o sea, lo hizo bárbaro, eh, porque físicamente, eh, digamos, que, que, que aguantó más o menos el interno, pero que en ofensiva, de frente al aro lo atacó, y bueno, creo que... El equipo no, no, no, no le dio la participación no, o no entendió el planteo de darle la participación a Moore para que lo ataca a Tintorelli, que es un digamos un 3 contra un 5. O si sea, nosotros perdíamos allá, pero queríamos ganar, me parece que iba a ser más fácil sacar una falta o que lo atacaran de frente al arro a Tintorelli que de espalda. Y después, eh, en ese partido, creo que eh, ninguno de los dos internos nuestros lo pudo parar. Ni, ni William ni, ni Martina lo pudieron parar a Tintorelli muchas veces teníamos que, que, que ayudar, digamos, por, por línea final, o, y, y, y bueno, nos quedaban tiros solos ellos, entonces se, nos, nos complicó, sinceramente, eh, muchas veces uno como entrenador también plantea cosas que pueden dar o no pueden dar resultados, ayer eh, los índices de libertad se cargaron rápido con faltas, y había que poner la pelota interna, y, y William eh, eh, demostró, pero es una realidad, o sea, Eh, el interno de, de libertad no juega como juega pintores o sea es un partido son partidos diferentes hay partidos que son para eh, a lo mejoralter no no sacó tanta venta que en el bajo contra Baulet, pero sí sacó mucha venta que pone saco mucha venta cada noche con el tren de libertad o bueno, son partidos totalmente diferentes donde hay jugar y pueden llegar Randy y eh, algunos partidos y otros no Y ahora como ves, la, lo, lo, lo, la, te preguntaba Santiago antes por la gira, ¿no? los próximos partidos, cómo, cómo se le juega a Argentino, cómo se le juega eh, a Quilmes este, y cómo se le juega a Bahía, ¿no? que son tres equipos que Bahía un poco más aliviado, al igual que Peñarol, digo son tres finales importantísimas para vos y para Atenas. Sí, creo que el equipo tiene que ser consciente de eso o sea, eh, tenemos el primer partido con argentinos el lunes eh, hay que primero tratar de, de defender y tratar de poner la pelota donde ellos más le, le haga daño eh, este, y bueno, creo que eh, y, y tener una idea en la cabeza de lo que va a venir más adelante porque ir a jugar en la cancha argentina eh, va a ser, digamos puede llegar a, a lo mejor una, una definición si nosotros vamos por la parte de la tabla. Creo que para nosotros ganar uno de los dos juegos eh, sería, digamos, tener muchas posibilidades de, de, de, de salvar ese esa intención de jugar por el descenso. Creo que viendo la, la, el feature, Kilmer tiene una, un feature mucho más complicado que nosotros, y eh, pero para salvarse de dos equipos que tienen que bajar. Entonces, bueno, tenemos que ir a pelear sí o sí. Ganar en la cancha argentina eh, sería para nosotros, digamos, tener mucha posibilidad de no jugar por el descenso, pero también lo tendríamos que hacer por la diferencia de goles que hay. Claro. Pero bueno, eh, lo ideal sería traer en la gira uno de los dos partidos, sería muy bueno para nosotros. Eso es lo que apunta, digamos, el equipo de esta gira de dos partidos digitales, traerse, eh, intentar robar uno, eso sería lo ideal. ¿Cómo te ves el 13 de mayo? ¿En qué situación? No, yo sinceramente tengo mucha fe de que de, de, de que el equipo va a salir de esta situación. Eh, no me veo jugando en la parte baja de, de, o jugando por, por la posibilidad de descender. No me veo en eso. Eh, lamentablemente me repercute en la que es el partido con Peñarol porque estaríamos hablando de, de otra situación totalmente diferente pero creo que todavía falta por un momento pocos partidos, pero mucho a la vez. Eh, el equipo después tiene tres partidos locales, que si bien lo tenemos San Lorenzo, eh, nos tendríamos que hacer fuerte y, y tratar de meter ese, esos tres juegos. Creo que, que nosotros metiendo esos juegos tenemos muchas chances de no ir jugar por la zona baja. Y bueno, es lo que estamos apuntando, pero fundamentalmente ponerle cada vez en otra gira y traer un partido recién estuve hablando con juan palo cantero que bueno que estuvo jugando en atenas de córdoba no y que que sigue está jugando en el básquebol de portugal y que sigue este a la actualidad de la liga y, y la actualidad aena eh, todas las veces que, que puede no y que los horarios le, le, le combinan eh, y le preguntaba acerca de, del chip no como como cómo está la cabeza de los jugadores no de tu equipo porque era un equipo armado para otra cosa obviamente que vos no tuviste en esa etapa vos llegás ahora con, con, con Este, como una especie de bombero este, en una etapa complicada del equipo eh, y, y has tenido más triunfos, este digamos, en proporción de lo que se había ganado antes. Digo, eh, ¿cómo está la cabeza de esos jugadores que se habían preparado para otra situación en el campeonato? Sí, creo que de esa situación no existe. O sea, yo creo que ellos son conscientes que de, de, de la situación que está el equipo ahora creo que por ahí tenemos a jugar muy importantes como Walter que eh, no le pesa la pelota en ninguna cancha, o sea, es un jugador que él puede jugar bien o mal, pero juega siempre igual, o sea, no no no no es que voy a a la cancha del Argentino no Juvinini va a haber tiene una personalidad muy especial, ¿viste? No es que no hay que voy a a la cancha del Argentino no Juvinini y, y va a haber, no sé, mucha gente que que presione y él va a jugar diferente no, él puede jugar bien o mal, pero y eso encamina también a los equipos, es un tipo que te da tranquilidad esté adentro, esté afuera esté a un costado, eh, creo que uno cuando tiene esa clase de jugadores también se tiene que apoyar en ellos y, y tratar que, que, que lleven el ritmo o el peso del equipo y creo que los mayores lo están haciendo son a mano, bueno en este caso lamentablemente lo de Stani pero eh, Martina, son todos los jugadores mayores están muy abocados a sacarle a equipo donde está y están apuntalando muy bien a los jóvenes, ayer tuvimos el problema de Stani y, y todo el grupo estaba comprometido en la salida de la presión o, o cómo hacer el, el, en colaborar en el traslado para Barrales, creo que yo lo veo bien el grupo, lo veo bien, me gusta el grupo, es un grupo que trabaja, un grupo que está que lo veo bien y, y están todos preocupados para salir de esta situación, todo así que, no, no tengo más que agradecimiento por el plantel porque es un, un, un equipo que se brinda que te está en los detalles que aconseja, que es un buen grupo Te pregunto puntualmente por Fernández Chávez que ha tenido menos participación en los últimos tiempos ¿Cómo, cómo está fernando eh, Fernández Chávez? Bueno, yo ayer cuando terminó el partido lo felicité personalmente porque creo que es un chico que, que merece que, que, que la gente lo, lo, lo, lo quiera, porque es impresionante lo que dan el día a día por el equipo, es una excelente persona, defensivamente el mejor jugador con los conceptos defensivos que tiene, eh, y por ahí, bueno, gané abajo y bueno, anoche nos defendió a, al, al mejor del equipo rival, se lo mandábamos a él y, y cumplió con crece, y aparte, bueno, Eh, metí un par de pelotas que lo, lo que mejor hace es que tiene tres puntos y pero fundamentalmente contento porque es un chico que tiene algunos digamos, ha tenido algunos problemas personales y, y está bajo como que está triste y, y creo que es la clase de persona que es, se merece lo mejor entonces ayer me puse muy contento porque jugó muy bien y, y nos dio una gran mano en el equipo eh, yo lo aprecio muy mucho, es un Excelente, está muy excelente, todo el grupo. No, porque sorprendió que ayer jugó tuvo más participación, entonces por eso te quería preguntar este si habían laburado con él o habían hablado con él porque este llamaba la atención. Turco, querido, nada, este un abrazo enorme, lo mejor, eh, es durísimo lo que viene, es deportivo, no no es otra cosa que eso, así que, bueno, a tratar de hacer lo mejor posible para sacar a Atenas de este mal momento. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco el llamado, sé que siempre está, está pendiente, igual, así que te mando un, un, un gran abrazo y muchísimas gracias por, por todo. Eduardo, el profe Ardu, ¿eh? el técnico de Atenas de Córdoba, hablando de este momento, hablamos un poco de todo.